la zona cero nos enfrentamos sin duda a un monográfico raro como el, el libro que, que, que va a ser protagonista, sobre el que va a girar, nuestra conversación pues el libro de las mutaciones. Claro, ya vosotros pensaréis, el libro de las mutaciones aquí con Chepa, con Joroba, con... El... no, no, no, ya veréis, es un oráculo, un auténtico oráculo, es un... yo creo que un monográfico muy, muy entretenido, de alto interés, y seguramente que alguno se va um, a inclinar hacia la lectura de este libro fundamental para entender lo que nos viene. Vamos a ver qué tal, eh, querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El ICHIN, ¿no? el ICHIN. Lichin, o el libro de los cambios, o el libro de las mutaciones, que distintos nombres recibe, pero vamos, el nombre chino sería Lichin. Últimamente sí. le, le intentan cambiar la fonética para liar más la cosa, ¿no? El pero Li vamos Xin. a llamarlo Li Qin. Bueno, entonces hay algo más, aparte del arte de la guerra, ¿no?, de Sun Tzu. Sí, hay mucho más. La literatura china, como sabes, es legendaria, y aquí estamos hablando de un libro oracular. Oracular. Es un libro... Oye, no todos los países pueden presumir de tener a un intelectual en su moneda, ¿no?, en el, el yuan. El yuan. El Juan. O sea que escribieron ya desde hace mucho tiempo los chinos. Desde hace mucho tiempo. No tanto como la antigüedad que se atribuye al ICHI, que se habla de una antigüedad como mínimo de tres mil años, lo cual sería impensable, ¿no? por lo que conocemos de la escritura china, pero sí es verdad que hubo una tradición oral que luego se puso por escrito, y sí es verdad que este libro, si realmente aceptamos esta antigüedad, estaríamos hablando del libro de vaticinios, o el libro de oráculos más antiguo del mundo, con lo cual ahí es nada, y sabiendo que los chinos siempre fueron los primeros en todo, o por lo menos en muchas cosas, pues aquí tenemos un nuevo ejemplo, no solo de la antigüedad, sino de un libro que todavía se sigue practicando, de un libro que encandiló a muchísimos intelectuales, de un libro que ha dado mucho que hablar, incluso de un libro que ha inspirado novelas. Bueno, pues estamos hablando del libro de las mutaciones. Eh, querido Carlos Canales, buenas noches. Hola, buenas noches. Se escribió hace 3.000 años justo cuando el rey Salomón estaba en amores con, con Vilquis, la reina de Saba. <risa> sí, ¿no? lo que pasa es que, como bien ha dicho Jesús, no se escribía en esa época. Ah. Bueno, en realidad, primero una cuestión sobre lo del el nombre, porque algunos oyentes, si lo buscan, les puede confundir lo que ha pasado con la grafía china es que los chinos no fueron eh, en cierto modo autónomos a la hora de convertir eh, la, su escritura ideográfica al formato latino en el sonido de manera que una parte enorme o gran cantidad de los sonidos los recibimos en español a través de otros idiomas, bueno, es, por ejemplo del inglés mm -hmm. de ahí lo de Beijing o Pekín os acordaréis, claro, sí. es que era la forma en la que pronunciaban los ingleses la palabra china bueno, cuando los chinos fueron los responsables por decir una manera de hacer su propia conversión sí. fonética, pues obviamente han ido corrigiendo nombres da igual, para mí siempre Macedón que Maosedón, recordaremos sí. de, de niños sí. bueno pues el, aparte de esto es cierto que el libro de las mutaciones es sin duda alguna el libro de oráculos de profecías más antiguo del mundo pero También es verdad y es cierto que, eh, debido a que se conoce bastante bien la antigüedad de la escritura ideográfica china, lo que es más seguro es que probablemente el libro sea algo más reciente de lo que los propios chinos tienden a decir. Pero, no obstante, eso no le quita valor en absoluto porque eh, es curioso que en algunas páginas web, por ejemplo, se dice que es uno de los libros fundamentales del, de la humanidad. O sea, yo a tanto no es un, llego... ¿Es un libro pero revel, luego, revelado? No, no lo es. No lo es, aunque como todos los libros legendarios sí tienen parte de revelación. Es decir, no se trata de la Biblia, sino es un libro sagrado... Pero eh, sí es cierto que no, no tienen autor como tal, no hay una persona... Y lo que sí se dice es que forma parte de las tradiciones más lejanas Que en cierto modo eh, se echa, remontarían hasta el momento en que los dioses Ofrecieran ese tipo de conocimientos y capacidades al ser humano hace miles de años mm. En ese sentido sí tiene algo de libro revelado, pero vamos, no es un libro sagrado. Sí. Bueno, pues es hay... otra cosa y es mucho más raro, es que es muy curioso Dice Carlos que no es tan antiguo como, como algunos presumen Bueno, quítale mil años, venga bueno, eh, sí, pero da no igual, sigue <risa> sí, siendo muy antiguo <risa> Dos mil años eh... ¿No lo recuerdan los más viejos del lugar? No claro, problema. eso es, eso es Tenemos un libro de, de, de origen chino Eh... <risa> De, de, de, el, el escritor anónimo? No, no, porque... Ah, incluso, atribuidos, hay atribuidos. Claro, exactamente. No, incluso no. se habla de cuatro posibles autores. Hay uno sí. muy antiguo, un mítico Fusi, como así se le llama, no Foushi. que es el que se considera pues el inventor, el creador del Lichín, de los sesagramas, ¿no? porque en el fondo estamos hablando de 64 sesagramas, casi como las casillas del ajedrez, y que todas ellas, bien interpretadas, pues nos están diciendo lo que nos va a ocurrir a una propuesta o a una pregunta que nosotros formulemos previamente. Por lo tanto, estamos hablando de un libro también filosófico. Es un libro donde los grandes pensadores también, han, bueno, pues han contribuido un poco con su filosofía, con su forma de adaptar uh -huh. ese pensamiento chino a los acontecimientos presentes. Entonces, ¿el libro responde obedece eh, a cuestiones generales o, o es una cosa más íntima? Exactamente, vamos a ver. Ahí dado un poco en el que de la cuestión, porque uh -huh. es un libro de libros. Es decir, no es un sí, libro clásico eh, por ejemplo, imagínate el tarot, unas imágenes uh -huh. donde tú haces una consulta y te contesta una cuestión previa al que tú has dicho y normalmente personal. En el libro de las mutaciones estamos hablando de, al de algo más que un libro que es un libro filosófico donde Confucio, donde Lao Tse, por ejemplo, también hicieron <coughs> perdón, su aportación, su granito de arena. Eh, puede interpretar una situación general, es decir, el devenir de un país, de un estado, de, una, de un gobierno, hasta eh, una propuesta íntima, personal del consultante, y eso es lo que se está haciendo actualmente, es decir, tan, tan actualmente que es uno de los libros más vendidos actualmente dentro del mundo de los oráculos, ¿no? O sea, que el I Ching, no estamos hablando de una antiguaya, sino sí. de algo que tiene una presencia y que se puede echar las cartas, y luego cuento cómo se puede utilizar, ¿no? A través de las cartas, incluso a través de las monedas, y siempre teniendo un manual para luego interpretar lo que va a ocurrir. Por ejemplo, yo antes de venir aquí, antes de de hacer este monográfico. Sabíamos que íbamos a hacer este monográfico. Lo que hice fue coger mi libro de Chin y eché <risa> mis tres <risa> monedas. Con las tres monedas lo ah, que va. se componen sí. es un hexagrama, es decir, a través de seis líneas. si sí, ahora explicamos pues, cómo funciona un poquito. Ya lo explicamos. Sí, no, no. Entonces me sale el hexagrama 55, que es la carta o el exagrama FEN, que significa la plenitud. Y más o menos me viene a decir un poco, la, la pregunta que yo formulo es decir qué tal va a salir el monográfico de ICHIN, Li del libro de las mutaciones, me dice, entre otras cosas, que si quieres enriquecer, debes repartir tu experiencia. Es decir, aquí estamos hablando de algo... ¿Qué es lo que hacéis vosotros en estos monográficos? <risa> que es, que raro, no deja de ser curioso, raro, digo, Ofrecer que es... vuestra experiencia en estas cuestiones y la gente claro. con las disfruta. Raro. Te pongo este ejemplo porque acierta de una forma tremenda, es decir, siempre en función del contexto, siempre en función del de consultante, de la motivación que tenga para preguntar estas cosas, es decir, cuanto más genérica, pues evidentemente la respuesta siempre va a ser más genérica, pero cuando haces una cosa concreta mm. siempre te quedas asombrado de esa precisión en los datos a sabiendas de que estamos hablando de un sagrama cuya interpretación es muy filosófica, es muy mística, es muy espiritual. Pero me, me he quedado consternado, Carlos no, pero pues es que porque es importante eh, Jesús porque... ha echado lo, las monedas en, en su casa y no se ha traído el I Ching aquí, <risa> para, para, echarlas aquí eh, eh, para hacer una especie pues de... Pues podemos haber hecho un ejemplo porque claro, además claro, el, el I Ching, ¿eh? como claro, todos claro. los libros oraculares remotos que se basan en tradiciones culturales muy profundas, eh, ha sufrido una notable evolución y eh, a mí lo que me interesa más del I Ching es la forma en la que ha evolucionado porque el principio es fascinante ah. el I Ching originariamente era purísimismo simplemente un oráculo de consultas eh, muy primitivo, de tipo boleano, sí, ¿no? Es uh -huh. decir, era pura lógica. Es decir, funcionaba con respuestas afirmativas o negativas, de manera que ante una pregunta solamente tenías una respuesta que era el 50%. Uh -huh. eh, eso, eh, ideográficamente, se representaba el sí mediante un trazo y el no mediante dos trazos discontinuos. A partir de ahí surgió la necesidad de hacer profundo, pues, respuestas más profundas, para lo cual eh, aparecieron combinaciones de los dos trazos simples, del continuo y del discontinuo, de manera que, surgían cuatro combinaciones posibles y a partir de eso se desarrolló un elemento lineal que lo convirtió en los ocho signos, los trigramas que son la imagen de lo que ocurre en el cielo sobre la Tierra. ¿Pero este libro es de uso cotidiano en China? ¿tabes? Sí, sí, completamente. Y en España. Sí, sí, <risa> ah, y en España, y en España también, también, como acabas de comprobar ahora mismo. Sí, sí, eh. no, Pero Jesús, Parla Jesús, también. Si preguntas a un libro, oye, que es un libro muy vendido. Sí, oye, oye. Muy vendido, por sí, sí yo tengo un I Ching también. Jesús la verdad es que... Jesús, está diciendo? ¿Que no te mueves sin consultar el I Ching? No, no tanto. La verdad es que yo creo que no lo he nunca. Pero es cierto, es una cosa... Si te contara que Carl Gustav Jung, el famoso psiquiatra, tuvo como uno de sus libros preferidos el I Ching, y que muchas de sus consultas que hacía, las hacía a través de Lichin y que eso además le sirvió pues, para tener unas disputas agrias con Freud, ¿no? donde ya sabes que como se le iba un poco por esa vena mística, pues Jung, el creador del inconsciente colectivo, mucha gente no sabe que Lichin era una herramienta de trabajo que él tenía luego, no solo para sus consultas personales, sino también para algunos diagnósticos que hacía. De hecho, el primer prólogo que se hace cuando se traduce por fin en Europa el Lichin, es decir, cuando ya eh, un sinólogo alemán como era Richard Welgen le da por traducir y se tira la tarea más de 10 años, traducir esos exagramas chinos al, al, al alemán y de a partir de ahí pues al francés, al italiano y luego al español bueno, uh -huh. pues uno de los primeros prólogos es del caso Gustav Jung, pero no como un prólogo tradicional, en fin, esto para quitarse un poco de en medio ese engorroso trabajo sino implicándose seriamente y para demostrar que realmente él sí que creía en este tipo de combinaciones booleanas realmente, porque es una combinación matemática de hecho hasta Leibniz también se interesó por, por los hexagramas de Li es decir él se implicó de tal manera que fue uno de los que quedó subyugado por esta La filosofía oriental. ¿no? Uh -huh. ¿Y el ICHIN tiene momentos célebres eh, que haya ayudado que se haya sabido, que, que, que ha estado ahí en determinadas decisiones que han afectado al mundo? A, o, a... Eh, hombre, tanto no, pero yo te puedo contar una anécdota de una novela, uh -huh. célebre además, porque ganó el premio Hugo de la novela de ciencia ficción, que sí sirvió, su argumento y bueno, y un poco todo su, su engranaje sirvió como base el ICHIN. Y me estoy refiriendo a una novela de Philip Kadik. Ese famoso sí, sí, autor famoso de ciencia Por, por la interpretación que hicieron luego de Suña los androides como ovejas eléctricas. Por ejemplo, ¿no? Entonces, él cuando le concede uh -huh. el premio, el premio Hugo, a la mejor novela de ciencia ficción en el año 1963, estoy hablando del hombre en el castillo, para los amantes de la ciencia ficción sabe perfectamente a qué novela me refiero, él uh -huh. eh, declaró que esta novela la había escrito a golpe de tirada de Lichin, Básicamente sí, lo la... Como si fuera un árbol de valor sí. o de sí. cada una de las tiradas la definía en la continuidad de la novela. Bueno, es que es el primer Hugo del año que nací yo, los sí. tengo todos. Entonces, sí. La bueno, verdad es que es... Es una novela muy curiosa porque además trata de una ucronía, una ucronía donde sí. Hitler y el eje sí. han, ganado han ganado la, la guerra, guerra pero mira tú por dónde. En ese mundo, en esa ucronía, existe un libro donde cuenta la versión opuesta, es decir, que vencieron los aliados. así que eh, Es como una novela dentro de una novela. Bueno, pues eh, los grandes profetas de la contracultura, por ejemplo, Yaquer Huar, eh, en fin, Burrus, mucha gente, tu, tuvieron este libro, el libro de las mutaciones, como un libro talismánico, ¿no? eh, un poco eh, de cara a futuras interpretaciones, de, de futuras decisiones, o sea, no tanto políticas como literarias. El hecho es que Filipe Kadic, al final, ya sabes que el hombre acabó mm. en fin, bastante trastornado por una visión, una revelación que tuvo, al final eh, él abominó de Lichin asegurando que era diabólico y, y mentiroso. Es decir, que había falsificado prácticamente todo el sentido que él había querido dar a la novela. Porque no era no una novela suya, sino que se había ido fabricando, ya digo, a golpe de tirada de Lichín. Fíjate, gana el premio Hugo. Pero, y aún así, él reniega luego de Lichin De todas formas, es un autor eh, difícil, ¿no? Eh, es difícil. Muy venerado. Muy venerado. Es un sí, autor sí, sí. Una sí, que tuvo una revelación sí. sorprendente, ¿no? Pero claro, tuvo una la, vida difícil. Le echó la culpa a Lichín como le podía haber echado la culpa al partido. Sí. sí, de hecho sí. tuvo muchos problemas con las aptaminas, sí. en, con drogas, sí. estuvo internado en psiquiátricos, eh, tuvo varios intentos de suicidio, mm. tuvo varias mujeres también que acabaron como Rosario de la Aurora, sí. es decir, tuvo una vida difícil pero dentro de los personajes también de esa contracultura es uno de los autores más venerados de hecho su exégesis, es decir, ese diario íntimo que él, que él redactó fruto de las relaciones que tuvo con Wallis, que era esta especie de entidad mm. extraterrestre que le daba los mensajes, todavía sí. no han sido traducidos a España atreven. ni se atreven <risa> porque es que ese diario son bastantes tomos sí. de su psicodelia, pero de una psicodelia que luego sí. dio fruto a ciertas novelas y esas novelas han dado fruto a algunas películas, o sea que bueno, estamos hablando de un personaje clave, polémico, sí. en el caso de la película es mucho mejor que la novela Sí, Muchísimo bueno, mejor En ese mejor. caso sí Bueno, pues iba a decir que, bueno Para continuar Que las características de Cada uno de los signos eh, Lo que tenían era eh, Pues una especie de dif diferencia Que los hace diferentes Bueno, separados del resto De manera que cada Digamos que se podían agrupar En cuatro sectores Que sean nombre, cualidad Imagen y familia uh -huh. Entonces, pues no sé Por ejemplo, el cheng Sería lo creativo Dentro del nombre eh, La cualidad sería la fuerza Su imagen sería el cielo Y su familia sería el padre Por poner un ejemplo O el sum Que sería lo suave Dentro de la, del nombre mm. La penetración o lo penetrante como cualidad, el viento y la madera como imagen y como familia, sería la hija primera. Entonces, bueno, de esa manera cada uno de los, de los signos va, su, va formando eh, combinaciones posibles que se interrelacionan, de manera que en realidad lo que hace, eh, como ha dicho muy bien Jesús, es dar orientaciones en función de cuestiones que se plantean, y por eso se llama el libro de la mutación o del cambio, porque cada uno de, de los factores se pueden combinar entre sí, para eh, dar mayores detalles de las posibles respuestas, tanto a los seres humanos como a los devenires de las cosas, de los entornos uh -huh. sociales, de las naciones, de cualquier cosa que se quiera plantear. Y Carlos, ¿te imaginas a Mao Zedong utilizando el... Ah, una cosa, ¿tú? recordad que siempre son combinaciones 8-8, sí. de manera que... Se... Sí, lo de Maus Zedong es el ejemplo perfecto, ¿no? Uh -huh. Bueno, la... los comunistas chinos, por lo menos durante los años 30-40, eh, fueron respetuosos con la tradición, pero hasta cierto punto. Eran revolucionarios, modernos, tenían al fin y al cabo una doctrina de carácter y corte occidental, al fin y al cabo eran marxistas, sí. pero por otro lado, eh, según fue avanzando la, la revolución, sí que es cierto y sobre todo, nunca se consiguieron acabar del todo con las tradiciones chinas, Pero lo que sí que es cierto es que las que están muy profundas dentro del alma popular siempre las respetaron y no tocaron porque no tienen ningún sentido intentarlo, que que una pérdida no. de tiempo. El I Ching obviamente sigue siendo tan importante en China eh, actualmente como lo ha sido hace cientos de años. O Pero nunca años. fue prohibido, ¿no? No, como tal, nunca. Ni siquiera no, durante no. los periodos de la revolución cultural, cuando hubo un verdadero intento sí. de reformar de alguna manera la vida china, bueno, este tipo de cuestiones corresponden más a las costumbres íntimas que otra cosa. Ten en cuenta que... El, el peligro de para China siempre China siempre ha sido y sigue siéndolo desgraciadamente un país muy intolerante con las creencias religiosas que ellos perciben como amenaza es decir, con lo que ellos perciben que puede amenazar el orden establecido, por eso la persecución por ejemplo a la secta Gong o algún algún tipo de estas cosas, sin embargo en, en lo que es la, la tradición legendaria, mítica suya en tanto que no afectara al orden estructurado político, pues no tenía ningún sentido perseguirla como Pero Hay mismo. una anécdota muy significativa a este respecto para que haberlo respetado que ha sido un libro lichín en sí. todas las épocas, ¿no? y estamos hablando de un libro milenario. De ahí a que Mausetún no usan en larga marcha no lo sé. No lo sé, <risa> no, no me, me extraña O la hambruna de Stalin, del 58-61, sí, sí. eh, donde no le murieron llegaría, ¿eh? 40 millones de chinos por su mano, Joder, pues, o sea, es que se sí. dice pronto. ¿eh? Se dice pronto. ¿eh? Eh, y... el, el, el, o sea, cuando hablamos de Stalin, que es efectivamente es el mayor que... criminal de la historia, pero es que Mao Zedong, hay que ponerlo ahí tal bueno, es que cualquier gobernante chino, porque China tiene una historia, sí, hace muy sí, pocos sí, años, sí, sí, sí. bueno, sigue siendo una vida dura, vivir en China es muy duro, o sea, sí, con sí, cuatro o sí. cinco sitios... Pero es que, de verdad, que la historia de china ha sido tremenda, uh -huh. tremenda. Bueno, la nota que quería contar es porque, bueno, en China, como ha ocurrido también en otros lugares, de vez en cuando surge algún emperador que quiere reescribir la historia y, bueno, pues incinera todos los libros anteriores a su periodo porque quiere que la historia empiece desde cero. Sí. Algo totalmente inútil porque eso genera también historia. Bueno, pues en el año 213 Cristo el emperador que había por entonces, que era ni más ni menos que el que mandó eh, construir la gran muralla, pues hizo una gran quema de libros. Es decir, era megalómano. Alguna vez le hemos dedicado un monográfico, sí. y este hombre decide, y además está comprobado históricamente, destruir todos los libros menos tres, menos de tres temáticas, los de medicina los de agricultura y los oraculares y por lo tanto, el I Ching, es decir, de esta forma, el I Ching, el libro de las mutaciones que ya era un libro clásico en aquella época estamos hablando del siglo III antes de Cristo se salva y llega al presente como un libro más antiguo conocido por la humanidad de este tipo de, de temas, no oraculares. O sea, se salvó incluso de aquella quema donde prácticamente se destruyó todo, de todos los libros que había de astronomía, de alquimia, todos los libros que había de tecnología, científicos quedaron arrasados por las llamas. Sin embargo, los de medicina, que era lógico también, porque él quería vivir eternamente, los de agricultura, porque quería que su pueblo comiera, y en este caso el yin fueron los de los pocos que se salvaron. Es decir, con más razón todos los emperadores que le sucedieron sí que tenían una veneración uh -huh. tremenda a un libro que sabía que podía no solo cambiar eh, su uh -huh. país en eh, la forma de, de consultarlo sino que podía cambiar incluso su propio devenir histórico, así que hasta ese mismo emperador se creía en el poder que tenían estos Quería ramas. decir que respecto a la forma de juego, cómo se organiza una tirada, para que también los oyentes que no... A ver, sí, vamos a aplicar chi, eso un poco, sí, a ver. Bueno, eh, originalmente se juega con unas monedas de bronce chinas que tiene un agujero en el centro, pero vamos, en realidad vale cualquier moneda que, que tenga caro cruz. Cualquier euro que tenga Cualquier cosa que tenga caro cruz, que tú, nosotros tengamos claro a qué asignamos la palabra, caro, a cuál asignamos la palabra cruz, sí. nos vale. Entonces, a partir de ahí, bueno, lo primero que se hace es, eh, bueno, pues tirar. O se hace una tirada. Hay que hacer eh, seis tiradas en total, me parece. Sí, sí, seis Son tiradas. seis tiradas y cada una de ellas representa una línea del hexagrama que, por cierto, el hexagrama empieza desde abajo. Es como si fuera sí, una casita. Se va construyendo desde abajo, de manera que solamente al final nosotros sabemos, asignando al número de valores de las líneas. ¿Cuál es la respuesta a nuestra pregunta? Entonces, bueno, digamos que eh, me parece que a las caras se le asigna 3 y a las cruces un 2. Exactamente, la cara Exacto. es el Yan, uh -huh. y la cruz ah, bueno, es, y es, nada, y la es el yang. Ah, bueno, eso es verdad, había que explicar que el una es y es claro. Y la Toma. cruz es Jin, que es lo femenino, y se le da un valor 2. Entonces, o sea, ya, ya estamos, Jesús. La, la, la, la cosa masculina, tres. Y la cosa femenina, dos. Así no se puede, hombre. Así no se puede, pero no tiene nada que ver ni con el machismo no ni con el feminismo, ver. sino que tiene que ver con el taoísmo. Fíjate, sí, esta el, gran filosofía... El taoísmo. ¿Sabes que el siglo VI antes de Cristo fue un siglo muy fabuloso? Muy difícil también. <risa> un siglo, por ejemplo, que, de la República que encandila romana. muchísimo, porque es el siglo de Confucio, es el siglo de Tse, en fin, el siglo sí, de muchas sí. cosas que ocurrieron, de muchas revoluciones. El siglo eh, de Teodora también. Eh, el siglo de Teodora. Es decir, hubo revoluciones culturales revoluciones religiosas. Bueno, pues Lao Tse, el creador, dicen, de, de, Pobre sí, del taoísmo, ta, sabes que se genera todo alrededor de eso, del Tao, en fin, de, de lo que es la totalidad, el universo, el ser, y, eh, y está, estaría dividido en el yin y el yang. Es decir, bueno, que otro día hablaremos más extensamente. Por lo tanto, también las tiradas tienen que guardar esa misma estructura, Exacto, es muy importante. Entonces se ha acordado de que ese el yang en la cara tenga un valor 3, el yin, que es la cruz, tenga un valor 2. 2. Pero, por supuesto, que no veamos ahí ningún otro tipo de consideración. Es de diferente para el OSE tiene periódico. que sumar los valores de los tres tiradas. Es decir, se suman Entonces, la totalidad. Tiramos, Entonces, eh, se tira 6 veces. Sí. Seis veces sí. Y vamos sumando y se pueden dar las siguientes combinaciones. Uh -huh. es decir, se pueden dar un 6, un 7, un 8, un 9. Es decir, que te salgan 2, 2, 2, o un 3 más 2 más 2, o un 3 uh -huh. más 3 más 2, o un 3 más 3 más 3. Uh -huh. Es decir, que solo se pueden dar esas tiradas. El 6, uh -huh. el 7, el 8 y el 9. Es decir, y según esas tiradas, Va representando una línea. Es decir, si te sí. sale un 6, es una, es una línea partida mutable. Digo mutable porque se Sí, puede que cambiar. es un quebrado mutante, es, efectivamente. Sí. Si te da un 7, es una línea entera fija. Eso si es. te da un 8, es una línea partida y fija. Y si te da un 9, es, es una línea, línea entera mutante. mutable también. Exacto. Entonces, a partir de ahí, pues vas componiendo esos hexagramas. Una vez que tengas el hexagrama, vas directamente a, a tu libro momentos. oracular, al Lichín, para saber, bueno, en el caso que os puse antes el ejemplo. Yo me fui con el sagrama que me salió, me correspondía a la figura 55, que corresponde a la letra fe, y por lo tanto corresponde a la palabra plenitud. Y la plenitud es lo que me dio esa frase que os acabo de comentar, que venía como anillo al dedo. De compartir lo que los comentenar. conocimientos. De compartir los conocimientos para enriquecer a los demás. A los demás. Eh, pequeñas cosas como a que a él, llaman sí, mucho sí, la sí. atención. Así que Jesús, yo recomiendo... Jesús es muy orientalista. Le gusta, ¿no? le gusta. La verdad que sí, me gusta a mucho de, cuando... de lo que conocemos. Ahora la filosofía de Occidente eh, está heredada. De, esa, de la filosofía de la cultura oriental desconocer esto es desconocer una de nuestras raíces igual que desconocer que nuestra cultura procede directamente de la cultura greco-romana pero también de la cristiana también de la árabe y también de la oriental es decir todo eso es lo que configura que nosotros seamos como somos Mira, para bien o para mal los impresionistas eh, franceses eh, y bueno y de Europa pues eh, hicieron lo que hicieron gracias a las influencias eh, de, orientales claro ¿eh? o sea, es, en el siglo XIX o sea que Oriente siempre está presente por mucho que nos empeñemos en lo contrario sí ¿eh? Y lo que pasa es que siempre ha tenido, siempre ha tenido una, una especial fascinación oriente, mm. que se ha demostrado en distintas épocas, ¿no? Ahora vuelve otra vez un poco con la, la nueva era, ¿no?, a, a revivir un poco... Toda esa cultura que nos viene de Oriente, muchas veces mal interpretada, ¿no? Sobre todo sí. con doctrinas de la reencarnación... De no, la... pero Europa va por periodos, porque tuvo, tuvo un gran momento, sobre todo la India en, lo, en el siglo XIX, que tuvo sí. una gran fama. Sí. Luego eh, China tuvo su pequeño periodo eh, a finales del XIX, pero en realidad el, el, el gran, en, la gran entrada de la filosofía china en Occidente es ya el siglo XX muy avanzado. Hmm. Es cuando de verdad se la empieza a tener en cuenta. Sí. Porque así como la India, es verdad, la India tuvo una enorme influencia en los siglos XIX y XX, En ciertas corrientes, tipo, por ejemplo, la teosofía, sí. es importante. Sin embargo, China es verdad que es más reciente. Más reciente. Es mucho más reciente. Sí, sí. Eh, viene otra vez la, la, la gran entrada de la contracultura contra contra en los 60, que es cuando se descubre, de verdad, sí. a nivel popular. No digo entre las élites europeas, que se siempre lo consideraron como tal. Pero la verdad es que el, el I Ching, pues bueno, pues, eh, ¿Mm? tiene la prueba de lo de Jesús. Ejemplo, bueno, bueno, pues, original eh, que puede aplicar cualquiera. Eso. Creo que hay, muchos amigos han tomado excelente nota eh, de lo que han oído aquí y, y pronto van a acudir a su I Ching <risa> para consultar si <risa> hacen la... Mutaciones. exacto a ver cómo hacen la paella ese día yo creo que no, no, merece la pena es verdad se puede tomar un poco también no pero, no pero lo usas entre broma no pero me, pero que la gente lo tome a broma sí. ¿eh? es decir aplicarlo que cotidiano exactamente sí, claro eh, que claro, que, sí. claro. Que, que no nos creas Coca Cola o Pepsi lo, lo utilizas política sí, pero porque yo también empecé así sí, sí, sí. con sí. con muchas cosas y al final te quedas sorprendido con las respuestas que te da a ciertas preguntas normalmente personales y fíjate y además pues si alguien no está Hombre. convencido de Lichin, voy a citar una frase y decir que tiene que ese filosófico chino que tú vas a decir qué hago Coca Cola Pepsi Cola qué tomo entonces te responde de agua amigo tal. bueno, una cosa claro, es así bueno, y nos sirve por supuesto para, para adivinar el número de la lotería casos, sí, ese estilo <risa> pero, pero bueno vamos a ir para eso no, no, bueno, pero pues si alguien no está animado pero es esto lo que busca yo creo que es un toque de inspiración, ¿no? un toque de inspiración era, claro. eh, Confucio ya sabemos que era Confucio en este gran filósofo del siglo VI antes de Cristo no sí. eh, también tenía una especial veneración a Li Chin y a él se le atribuye una frase que yo creo que es muy significativa y que sirve un poco para animar a esos timoratos que todavía crean que Li Chin puede ser una pantomima Confucio, el gran Confucio decía hace tiempo, decía, si tuviera yo algunos años más de vida, los dedicaría al estudio de Lichín y podría así escapar de muchos y enormes errores que he tenido. Es decir, si esto lo decía Confucio, que era un gran hombre, que era un, un Mahama, un alma grande, ¿qué podemos decir nosotros? Bueno, ahí tenemos un eh, libro oracular. Sí, si se sabe filosófico. el motivo. El motivo es, como hay estudios muy curiosos. Por ejemplo, que la gente que lee horóscopos, de estos que todo el mundo se ha inventados sí. si tú los cumplieras a rajatabla lo que dice tu horóscopo, tendrías una vida muy segura y muy probablemente con muchas posibilidades de que te fuera bien. Porque lo que hacen normalmente es dar consejos sensatos. Y dar ánimo. Entonces, eh, claro, ¿no? te dan ánimos y consejos sensatos. Bueno, la chica hace algo parecido. algo parecido. Entonces, como prácticamente, sea cual sea la solución, siempre te da una respuesta sensata mm. o interesante, la consulta es interesante porque es decir, y útil, porque siempre te va a dar una manera de actuar si de quieres que seguir lo que te dice y confiar en ello, pues bastante sensata dentro de lo, de lo razonable y de lo lógico mm. y eso siempre está bien y además lo de que eleva los ánimos es verdad siempre te dice una cosa y muy bonita sí. y bueno y pues bien. hoy hemos aprendido muchas cosas sobre Oriente sobre este libro de pues de, de uso cotidiano uso habitual por parte de millones de chinos y no y no tan chinos sino que ya en todo el mundo es un bestseller el I Ching el libro de las mutaciones fantástico Jesús Callejo pues venga pues para ti toma estas piastras eh, <risa> eh, que con esto creo que se, las tiradas son mucho mejores sí sí también me sirve ¿eh? también te sirve sí sí sí además las piastras me tengan, tengan Caro Cruz <risa> Bueno, mientras tú puedes asignar cara a cruz, te van una chapa. Eso es. <risa> vale, pues, es que las cargas son tan roñosas <risa> que no se ven la cara ni la cruz. Por desgracia, hay indios que no han visto una piastra en su vida. <risa> en su vida, es verdad. Sí, <risa> Saben que son redondas y nada más. <risa> Y para ti, Carlos, pues toma, eh, a ti te voy a dar un dracma, ¿eh? Hombre, qué bonito, es un, un dracma, sí, sí, qué bonito. Eh, pero tú sabes eh, eh, qué bien eh, mordido, mira. Sí, sí, como era como era aquello que circulaba tanto. ¿Alguien sabe eh, en qué se traducen 400 dracmas? No. ¿O, o cuánto o qué valor tienen 400 dracmas? No, ¿cuántos son 400 dracmas? Yo qué sé, Carlos, sí, te lo estoy preguntando. <risa>